Emiliano, mi a la hembra, que yo la quiero con todo el alma, que ella me tiene al perder la calma, y así yo estoy de darle un besito. Ay, en su boquita de caramelo, porque me tiene de hecho lo quito. Es su boquita de caramelo, porque me tiene de hecho lo quito. Emiliano, tú sabes bien, cuánto la quiero, cuánto la adoro, de regue Emiliano hazle saber. Que hombres como yo han quedado poco Ay si ella lo duda que venga a ver Que estoy soltero y que vivo solo Si ya lo duda que venga a ver Que estoy soltero y que vivo solo Perdóname Emilianito Que te ponga de mis ojos Pero es que aún hay jugado Como tú no pelas un tiro Y es que el día menos pesado Yo la voy a hacer contigo va igjen Te vile también que soy el hombre que le conviene y que no cambio de parecer que sigo firme en mi posición. ¿Ay por qué me has robado corazón y casi tirando piedra me tienes? ¿Por me has robado el corazón y casi tirando piedra me tienes? El día que la tenga entre mis brazos, le prendo una vela a San Antonio, porque me ha concedido el milagro de conquistar su corazoncito. Ay, ese día te nombré, Emilianito, el padrino de mi matrimonio. Ese día te nombré, Emilianito, el padrino de mi matrimonio. Buscaré de pajecitos para mi boda, Juana y Shakira, y a Vicky Dávila de Madrid. Presidente Hugo Chávez, invitado, y de testigo a Tola y Maruja. Y presidente Juan Manuel Santos Y le testigo a Tola y Maruja Y al presidente Juan Manuel Santos